dice, amado Peñetano, vida, salud y paz. Amigo y hermano, no te imaginas lo importante que ha sido para mi vida haberte conocido y tener esta comunicación tan rica en espíritu como la que tenemos, eh, por cuanto yo también siento, como vosotros. He visto el vídeo de la presentación del libro de José. Qué lindo ha sido esto. Las palabras tan sencillas sobre todo tú Cayetano. Así me gusta, cada vez que tu palabra se convertía en un trueno, yo decía, viva Cayetano. Oh. Qué ganas de estar allí, por ahora no puede ser, pero sé que un día podré abrazarles a cada uno de vosotros. Te contaré de una gran amiga espiritual que hace ocho años se fue a Australia y vino hace poco a Chile por enfermedad de su madre, le hablé de ti de todas luchas por rescatar la verdad de las enseñanzas del Cristo. Ella sufrió mucho en Sydney, pero logró sobreponerse a formar un grupo de oración como el que teníamos acá. Pero está este grupo creció y necesitaron un lugar donde reunirse. Mientras ella estuvo acá, tuvo que este grupo quería transformarse en iglesia constituida, con nominación de pastores y todo esto. Lo que recibió de ti por mi intermedio, yo sé que va a ser muy provechoso y me ha dicho que está contigo. Yo sé que es un ser maravilloso, ella es realmente un apóstol. Me pidió darte su dirección, se llama Paulina Molina, domicilio de Calvary Street, Harry Park, Ella va a estar feliz de saber de vosotros. Amigo y hermano querido, gracias por todo, te digo, estoy como asombrada con todo el amor recibido y de verdad, feliz estáis totalmente correspondidos por mí recibe un gran y fuerte abrazo para ti, para tu esposa Magdalena a toda la familia y a mis hermanos todos